Intensie, dan tonta de en daar te gemareando. del barrio donde he nacido, mira a tu lado. Todos, todos nos fuimos ya. Os, no te quedes, día domingo lejos de la ciudad. bajo el sol, compartiendo entre amigos carneas, alapana, agua y vino. 13 y 48 minutos de este lunes 27 de junio de 2011 Con una temperatura de 8 grados dos décimas Con una humedad del 65% Y un viento que sopla 10,4 kilómetros por hora Comienza tarde piaste De la mano de la señorita Carol Cubilla Que está a mi derecha Buenas tardes Carol, ¿cómo te va? Buenas tardes También está presente la señorita Amalia Verón, a mi izquierda. Buenas tardes, Amalia, ¿cómo te va? Bien, ¿vos? Todo tranquilo. Y enfrente mío está el señor Rulo Nicolás Ezequiel Castillo. Buenas tardes. ¿Todo tranquilo? Todo bien, contento. Bueno, estamos eh, realmente sorprendidos por lo que ha pasado el día de ayer. Vamos a arrancar el programa hablando de eso. Es inevitable hablar de eso. Aquí tenemos a una persona que, bueno, que está sufriendo... De, de River, ¿no Amalia? Sí ¿Carol? Boca, Boca Boca Rulo de Boca Y quien les habla también, Bostero Increíble lo que ha pasado en, en el partido de ayer ¿Usted Yo lo sé. vieron? Vi un rato y después cuando hicieron el gol bueno, ni siquiera lo vi Chau. A la mierda todo Ya sabías que, que River se iba sí. a la B prácticamente Estaba condenado ¿El señor Rulo vio el partido ayer? Hoy, oh, hoy, así ¿A dónde lo vio? Eh, no, en mi casa, solo, tranquilo. ¿Gritó el gol de Belgrano? Eh, no, no, no lo grité, pero estaba contento. ¿No? No, no, no lo grité. En <risa> realidad lo grité así, ¿viste? Le iba a salir a gritar por la ventana, pero no me dio. No, no, eso es, crea, <risa> crea conflicto. Bueno, han aparecido carteles, también al margen de, de las cargadas típicas que, que se pueden hacer con respecto a los carteles. Apareció uno que dice, andate pasarela, sos igual a Aguilar. Pasarela dijo que del club lo iban a sacar con los pies para adelante. Espero que esto no se tome literal, tal cual lo dijo Pasarela, porque sería... Okay, lo vamos a sacar con los sí. pies para adelante. También, el, ahora, el periodismo deportivo, la verdad, que es el, la peor mierda que puede existir. Toti Pazman, el señor Toti Pazman, se la pasó diciendo que había un policía muerto. Cuando el policía no estaba muerto. Tuvo heridas, tuvo una... Una, un traumatismo de tórax y un traumatismo de cráneo. Pero no estaba muerto. Y Passman dio esa noticia, pero con una doble intención, ¿no? Porque Pasman responde a los dentro? intereses. Ese... El, el que la tiene el... adentro. El que está con Payman El negro ese feo. No, ese es el dios Rossi. Ah, no, ¿no? Pasman está en Canal 2. Uno de ojos claros. Que fue el que le preguntó a Maradona en el. Cuando Argentina le ganó a Uruguay y le dijo, Vos también la tenés adentro, Pasma le dijo. Ese es el Toti Pasma. Bueno, chicos, ustedes cuéntenme cómo vieron el partido, dónde lo vieron. Empecemos por ti, Carol. Yo lo vi en mi casa, llegué, ya estaba allá, ya empezaba el primer tiempo cuando llegué, no estaba en mi casa. ¿A dónde estaba? No había ido de compra. Y cuando llegué, me acosté, estaba re así Un submarino en la camita mirando el partido Disfrutando el partido Ya cuando llegué estaba, iba 1-0 a a River Después el toque fue el Entretiempo y el segundo tiempo completo No, me perdí el penal No pude ver el penal que, que raro. Pero... Yo cuando hizo el gol Pavone Pensé que le hacía Tres más River Tenemos un remix De Arbolito <risa> Pensé que no, ser... Y yo cuando hizo el otro Belgrano dije Le hace también Dos más le das a Belgrano. Sinceramente pensé que... Y se la perdió porque tuvo oportunidad de volver a hacer más gol en Belgrano. Sí, acá el diario Le está full. Estoy mirando por la web. A Clarín le conviene que River esté en la B porque Clarín tiene los derechos. Los derechos televisivos que tenía River, que eran de 30 millones de pesos en, en el... la categoría máxima del fútbol argentino, pasa a ser de 2,8 millones de pesos. Una cifra... Muy baja, que no está acostumbrado River a manejar. No sé cómo van a hacer para mantener la cancha y, y todo eso. La verdad estoy desconcertado. Me sorprende. En realidad, bueno, quería que sufran un poco, voy a reconocerlo, como hincha de boca. Pero no quería que se vayan a la B tampoco así. Estoy, no sé si triste, pero... Anonadado. porque River se fue a la B. No lo puedo creer todavía. Y, Aparte, no, a ellos les quedan clásicos ahora con Atlanta, pero nosotros tenemos más clásicos. Y es difícil, pero... No sé, River, de, de jugar finales con la Juventus... En Japón, de ganar Copa Libertadores de la mano y de, de Francesco jugador, y Crespo. Y después de tener jugadores que siempre estuvieron en la selección, ¿no? Ya se son claro. no un montón de jugadores. Después de ser cuna, digamos, de grandes, de grandes estrellas, y Imarda, Alessandro, Pipiti Guaín, Cabenay, Max Placente, no, Maxi López. Bueno, este... Eh, ¿quién más estaba con los... El burrito Ortega, Matías Almeida. <ríe> eh... Think... Eh, Nasuti a mí me gustaba cómo jugaba también Rubén Zambuesa Un montón de jugadores que ha sacado River Y lamentablemente han quemado a los pibes que estaban aquí Voy a hacer con respecto al planteo de River ayer A mí me parece que una persona como el señor Arano El chiche Arano No está a la altura de un club como River Es un jugador pésimo Arano Ustedes Fíjense Que el gol de Belgrano viene por culpa de Arano y los otros la, las otras casi, los otros goles que casi convierte Belgrano, también vienen por culpa de Arano Arano no estuvo nunca a la altura de un club como River y Juan José López, bueno, como técnico me da lástima, pero lamentablemente no tiene personalidad para ser técnico ya JJ López carga con dos ascensos con dos descensos en su en su espalda Hizo descender a Talleres también, JJ López. Pero River igual no tenía idea en el medio campo. Para mí lo tendría que haber puesto... No sé si estaba acá, pero lo tendría que haber puesto a Sirigliano, por ejemplo. En vez de ponerlo a Arano. No sé qué, por qué lo ponen a Arano. A Caruso tampoco está a la altura de River. Funes Mori tampoco está a la altura de River. La Mela, bueno, es un, jugador, es un buen jugador, pero está muy verde todavía y no tenía... Se dejó marcar por eh, Ribair. Ribair es el negro que, que lo marcó a la mela, le hizo marca personal. Se, se lo tiene que comer adentro de, de, de la cancha a la mela. ¿Cómo puede ser que se deje marcar de esa manera? El negro le anticipó todas las pelotas y se lo comió vivo, le comió los tobillos. ¿Sí? Hacerlo expulsar. Pero está muy, muy verde la mela todavía. Igual el arbitraje también fue medio... Bastante... No, el arbitraje no fue malo. Para mí sí. El arbitraje no fue malo, se equivocó Pesota en el penal Que le hacen a Caruso, fue un penal claro Pero el arbitraje no fue malo Pero hay un montón de faltas que no cobró Un montón sí. eh, En el tiempo que yo vi, pues después ya Sí, hubo bastante Hubo bastante Sí, igual de los dos lados Para mí el arbitraje También. fue regular, no fue ni malo ni bueno Se equivocó en algunas cosas Pesota, que bueno Que, que es normal, ¿no? Es un ser humano y se, se equivoca y bueno, pero River jamás estuvo a la altura de, de las circunstancias la promoción se había inventado porque antes el campeonato no era así descendían directamente la promoción se inventó con el objetivo de que los grandes clubes no se vayan a la B que podían llegar a tener una mala temporada en un campeonato pero el campeonato que viene iban a remontar River ya arrastra casi 5 años de malas temporadas de salir campeón con Simeone pasó a salir último con el mismo técnico Y de ahí viene teniendo campañas muy paupérrimas que, que bueno, lo llevaron a la B. Después el, la presidencia de José María Aguilar devastó completamente al club atlético River Plate. Ahora, lo que a mí me sorprende es el señor, por ejemplo, Recondo. ¿Por qué Recondo habla ahora y no habla cuando Aguilar le daba plata para que no hable mal de River? Eso es lo que a mí me da bronca. Porque yo, yo también soy guapo. Y hablo y despotrico contra Pasarela, contra JJ López. Pero por, recondo, ¿por qué no hablas de Aguilar? Cuando Aguilar te pasaba la platita por abajo de la mesa para que no hables mal de River. Y Aguilar también estaba todo arreglado con Grondona porque Aguilar ahora tiene un puesto en la FIFA. Entonces, ¿cómo se explica que una persona que llevó a la quiebra al, a uno de los clubes que está entre los 10 más grandes del mundo... ...esté ahora en un cargo administrativo de la Federación Internacional de Fútbol. Entonces... Y bueno, y aparte del, del partido, lo lamentable es los hechos ocurridos, ¿no? Después, todos los y destrozos igual, que yo hubo... yo creo que dentro de, de todo fue poco, va. Porque yo pensé, yo digo, bueno, pierden y sí, pierden sea, juego, sí. prenden fuego todo. Bueno, la lamentable que... es que hicieron las, rompieron muchas cosas de la cancha y todo, o sea... Que los propios socios son los que, lo, los que pagan todo eso. Sí, ahora yo hago una crítica con respecto a, lo, a los socios. River tiene, vamos a poner un número, 70.000 socios, Rulo. ¿Te parece bien? Vamos a poner un número, 70.000 socios. Ponelo. Sí, ponelo. De los cuales de esos 70.000 van a votar 7.000 o menos a las elecciones. Entonces, yo creo que para criticar a una gestión, también uno tiene que ser partícipe e ir a votar. Bueno, puedes eh, criticar por criticar si no fuiste a votar al presidente. Me parece que ahí los socios se equivocan, si River tiene 60.000 socios o 70.000, que los 70.000 socios vayan a votar cuando son las elecciones en el club Atlético River Play y así en todos los clubes, porque esto no pasa solo en River, pasa en todos los clubes. Yo ayer escuchaba a Donofrio también que, que, bueno, que no dispotricaba tanto como un Pasarela, pero bueno, decía que Que Pasarela necesita una mano, necesita una ayuda. Yo también creo que Pasarela es muy soberbio, no se deja ayudar. Y está en la quiebra, le, le entregaron un club quebrado. River debe 200 millones de pesos, no sé cómo va a hacer para pagarlo. Va a tener que, que invertir muchísimo dinero, va a tener que apostar a las inferiores. Y por sobre todas las cosas va a tener que salir de esa deuda que tiene River Plate. Que son nada más y nada menos que 200 millones de pesos. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo se sale de esa deuda? Lanús pasó por la misma situación, por ejemplo. Lanús eh, salió, pero Lanús sostuvo a sus dirigentes que, bueno, que lo hicieron de forma transparente. No lo hicieron como el señor José María Aguilar, por ejemplo. Yo como hincha de Boca también estoy indignado por lo que hizo el señor Aguilar en River. Fue el, el destructor, de, destruyó al... al A uno de los clubes que está entre los 10 clubes más grandes del mundo y el, al máximo campeón de torneos argentinos. 33 títulos tiene el Club Atlético River Plate, dos Copas Libertadores y una fue Copa en Intercontinental. 2004, ¿no? me parece, si me equivoco. Fue con el Cholo Simeone en el 2008, me parece. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Con el de la mano del Cholo Simeone en el 2008. Ahora no sé si los, los jugadores han pedido la libertad de acción porque al media, por ejemplo, se le debía un año de prima. Y hay mucha gente que va al estadio de River por ir a verlo a Almeida, por ejemplo. Y Almeida no gana ni el 2% de lo que en realidad genera. Eso lo dice siempre mi padre y tiene muchísima razón. Que el jugador de fútbol no gana ni el 5 ni el 10% de lo que en realidad genera. Así que imaginen la plata que, que se maneja en el fútbol. A, el vicepresidente de River había mmm, reconocido que se le debía a los jugadores dos meses de, de sueldo. Por el, la, la situación económica en la que está River River Está en la quiebra Y a mí me parece No, no sé ustedes Que para, para llevar adelante el torneo a la B nacional Va a tener que O apostar a las inferiores O traer jugadores que conozcan esa división No sé qué Sí, no, no sé cómo va a ser para salir adelante Vos Rulo, ¿qué, qué opinas con respecto a este tema? Eh, sí creo que tendría que traer refuerzos, que escuché ¿no? en muchos lados que decían que iba a traer refuerzos o que debería traer refuerzos que el jugador de Conexcón de la B, pero no sé, para mí va a ser jodido, qué sé yo. Igual River tampoco está en las condiciones. De... A mí me parece que en las condiciones económicas en las cuales se encuentra River va a tardar entre dos y tres años en ascender nuevamente a la máxima categoría del fútbol argentino, es un presentimiento que tengo no porque no tenga calidad de jugadores sino por la crisis la, institucional la que, que, que, que, que, que tiene River en este momento porque es una crisis institucional la que está atravesando el club millonario de Núñez por, por estos días y eso es lo que lo ha llevado al descenso, trayendo refuerzos de muy pero muy baja categoría, por ejemplo el señor Alexis Ferrero Yo lo miraba ayer y decía, ¡qué perro! Pero eso me, me nacía. Sí, igual creo que los, los equipos de la B, ¿no? lo van a jugar con todo a River. Todo, todos los equipos le van a querer ganar claro, a River. Y, es, re y obvio, puede si ser va que. Muy porque en la B no se va de visitante, por ejemplo. Vos sos hincha de, no sé, claro. de Quilmes. Claro. Y juega Quilmes contra Defensa y Justicia. Vos no puedes ir a la cancha de Defensa y Justicia. Puede ser que con la llegada de River, Huracán, Mono Central. ...puede ser que Gimnasia cambie esa, esa forma... Mm. ...esto es a raíz de los incidentes con Nueva Chicago... ...que, que, bueno, que, que pasó una vez... ...pero River va a ...para mí va a pasar lo mismo que pasó con... ...el Club Atlético San Lorenzo de Almagro cuando se fue a la B... ...cuando el Club Atlético San Lorenzo de Almagro se fue a la B... ...hacía de local en la cancha de Vélez... ...y los dirigentes de Vélez... ...no dejaron que San Lorenzo haga más de local... ...en la cancha de Vélez porque la gente... ...de los alrededores del estadio... ...se hacía hincha de San Lorenzo... ...y a San Lorenzo no había... ...cancha que le aguante... ...después volvió bueno a la A... La a. ...lo mismo que Huracán... ...Huracán no hay cancha que le aguante... ...Central cuando... ...cuando los clubes van a Rosario... ...tampoco... ...Central por ejemplo hizo una apuesta... Eh, ...en dejar digamos jugadores... De, de, de, ...que jugaban en, en la A y no le dio resultado, Central no pudo ascender terminó muy mal Central entonces creo que River va a tener que hacer una política fuerte institucionalmente y futbolísticamente hablando para para salir, para resurgir de las cenizas como el ave fénix escuché por ahí que Ramón Díaz está dispuesto a ir a, a River ¿También? y Cavenaghi ¿También? también a mí me parece que Ramón Díaz es un es un oportunista, es un sorete perdón por la palabra Pero es así, porque Ramón Díaz es el típico que hace leña del árbol caído. Típico que hace leña del árbol caído. Es, esto es así. Ramón Díaz es una, una persona que bueno. Que está acostumbrada a hacer declaraciones eh, fuertes y fuera de lugar. Y a mí me parece Ramón Díaz, un oportunista que chicanea al hincha de River. Porque Ramón Díaz para el hincha de River es lo máximo. Ramón Díaz es una mentira. Porque es la verdad. Porque yo teniendo a Francescoli, teniendo a Aymar, teniendo a Juan Pablo Ángel, teniendo a Celso Ayala, teniendo a Hernán Díaz, teniendo a Estrada, teniendo a Placente, teniendo a Francescoli, yo también salgo campeón. Opino distinto. Yo creo que en San Lorenzo también hizo un muy buen equipo y no tenía a todos esos jugadores. Yo te voy a decir el problema de Ramón Díaz. Ramón Díaz funde a los clubes. Ramón Díaz fundió a San Lorenzo, por ejemplo. Porque Ramón Díaz pide refuerzos de máxima categoría para, para no tener que trabajar y no tener que quemarse. No. Es un gran jugador, Ramón, fue un gran jugador Ramón Díaz. Un jugador muy veloz, con una definición increíble, pero... Como técnico, para mí es una mentira, Ramón Díaz. Para mí es uno de los mejores técnicos de la Argentina, junto no, a Bianchi. No. Bianchi es un caso distinto porque Bianchi hizo maravilla con un plantel. medio, medio tosco. <risa> no, no, no me digan plantel medio tosco. Fede, dejate de joder. Y bueno. El Chicho Serna tampoco no era un, un habilidoso que digamos. Pero era un 5 que le hizo. No es lo mismo servía. que Almeida. Es igual que Almeida. No, para mí Almeida es más, tiene más noción con la pelota que... Y bueno, pero el 5 no está por eso. No nos pongamos a discutir. Porque... Bueno, ahora mirá la importancia que es para, para todos, ¿no? El fútbol, que es lo único sí. que se habla últimamente. Y Y, y... y de... Bueno, como ahora, ¿no? Bueno, que surgen estas cosas, pero... Es, la verdad que estamos a cuánto de las elecciones... El único que se habla del fútbol, yo lo único que y escucho el, hablar. Y ayer, se, y ayer hubo elección en Tierra del Fuego. Sí. Porque esto, esto es un tema nacional. A, aparte histórico, ¿no? Es, es histórico, mm. en el... Ay, no. Pero yo creo que es uno de los... Argentinos van a los países más... Futboleros. Sí, pero fan del fútbol, porque no creo que en otro lugar se, se, se haga tanto así. No. Sea tan hablado como acá. Porque va, acá el, el deporte nacional es el fútbol. O sea, los... me dio sabio. lástima ver a los jugadores de River llorando sí. también, me, da también bronca... me dio más lástima a que no pudo festejar, también me da bronca ¿sí? que, que uno de los arqueros de la selección eh, sí. hay, se sí. haya ido al descenso y se haya comido más de 10 goles en un, de un campeonato entonces, ¿por qué no se nos llevaron por ejemplo a, al arquero de Colón que a mí me parece mucho mejor que Carrizo o sea, sí, Carrizo sí. no Ay, en la selección argentina tampoco yo no lo entiendo Gago, por ejemplo es suplente ¿Y no, ¿No es que a la selección van más los que en me, mejores condiciones están? ¿Cómo no, no entendí que... ¿Qué tiene que ver ese suplente? Pero vos, no, vos siendo suplente en un club no puedes ir a la, a, la, a la selección de tu país. No, pero eso tiene que ver con el club. ¿ves? Son dos... de tres distintos. Qué pegue. Sí, a mí también. El Checho Batista me parece un técnico que no, no está a la altura de las circunstancias. Jamás ganó nada. Y bueno. Eh, espero que, que no nos vaya como intuyo que nos va a ir en la, en la Copa América. Pero bueno, volviendo... Se viene a, Bolivia. Volviendo... A, claro, el viernes. El viernes, el viernes a ¿Ya? las 21:45. Igual está acá, por la eh, así que la altura no les va a afectar. <risa> Esperemos un punto a favor. Claro. Eh, ¿Y ¿Dónde se juega el partido? ¿Acá, se, acá? Juega, no, se juega pues. en, el, en el Estadio Único de La Plata. Acá que también vamos a estar hablando. Acá de. No decía, acá, acá. acá no. en la radio, no, acá, acá, acá, acá, acá en, la, en la cancha del hogar, Yo en mi casa. Volviendo al Club Atlético River Plate, vamos a repasar algunos jugadores, por ejemplo, que a mí me pareció una actuación pésima. Arano, lo voy a poner en, la, en, en el podio de lo del puesto number one, del austero que es el que puede ser una persona para jugar al fútbol de los... Ya entendimos. No, pero no me entra en la cabeza cómo River... Yo te entiendo que vos no tengas recursos económicos para contratar a un jugador de una, de una categoría más, más importante. Pero tampoco es para traerlo a Arano. Prestate, prestate atención al partido, Rulo? Sí, todos sí. los errores cometidos y todos los ataques de Belgrano vinieron por culpa de Arano. No, igual no hay que echarle la culpa a un solo jugador, creo que... Pero no, tiene era, equipo, no era un partido no, para Nano. Está Maya? bien, River, no. no era un partido para Nano. La mela. Por favor. Un, la mela, la mela. Un, un, un, pasen eh, la plancha por un paño y póngaselo en el pecho, por favor. No está a la altura de la circunstancia, la mela está muy verde. No es lo mismo que Tevez, por ejemplo, que Tevez cuando debutó era un, un león, se comía la cancha. Igual hay muchos... Chicos, chicos, ¿no? Y en, en River. Claro, y tendría que no, haber apostado, sí, apostado Pasarela-Cirigliano en vez de Arano. Alexis Ferrero. Yo no entiendo. Alexis Ferrero no puede jugar ni en Zacachispa. Porque es, es de madera, tiene dos tablones en las piernas, ni siquiera sabe No le sabe pegar a la pelota, le pega con la canilla a Alexis Ferrero. Maidana es un jugador medio pelo, regular, que tampoco está a la altura de River. Maidana, bueno, salió de Boca y tampoco está a la altura de Boca. No. después Pavone lo, JJ lo tendría que haber puesto en el primer partido lo tendría que haber puesto a Pavone en el, en, el, en el equipo titular pero ahí hay un, hay un tema con Pasarela porque a Pavone lo pretendía Boca y Pasarela se enojó, se hizo el malo entonces ahí tiene Pasarela por no ponerlo a Pavone y ponerlo a Funes Mori que es otra de las grandes mentiras del fútbol argentino Porque si uno lo pone a jugar a Rogelio Funemori con, el, con nosotros, lo, lo juega en San Francisco, no hace ni un gol si lo marcas vos si lo marco yo. Es de madera, Pasa ¿no? que a veces también depende... Saquémonos de... la careta, es de madera. Depende del director técnico también la posición en que te pone. Funes no, si sos... Funemori es 9 mirado. y Funemori juega de 9 y no cumple su función. Aparte, Pasarela perdió la oportunidad de venderlo a Funes Mori al Porto cuando lo tenía que haber vendido, cuando el Porto le ofreció 12 millones de dólares por el pase de Rogelio Funes Mori y no, y no se lo vendió. Entonces, ahora va a valer, de 12 va a pasar a valer, a valer 6 porque se fue a la B y porque como goleador deja mucho que desear. Bueno, yo creo que más del no, O sea las actitudes individuales es una, para mí es una pavada porque en realidad todo el equipo está mal y no es si un Bueno, pero está de las y... actitudes individuales sale, una, sale un movimiento colectivo también. Ferrari y Almeida son, lo, para mí, las dos, las dos únicas personas que trataron de que River no se vaya a la B. Las dos únicas personas que trataron de que River no se vaya a la B. Después, bueno, el, el Chico Díaz no jugó mal ayer. No jugó mal. A Franchino no tiene la culpa. Cirigliano no tiene la culpa. El Keco Villalba no tiene la culpa. Porque el Keco Villalba es un jugadorazo, o sea... Y no pones a Kiko Villalba, JJ me parece que, que está muy equivocado. Después, bueno, esas son las... Carrizo, o sea, la soberbia de, de Carrizo, ¿no? Ahí está, el mejor arquero del fútbol argentino, ahí lo tiene. ¿Qué tiene me que ver la soberbia, Fede, con el fútbol, no? Me parece, y ¿todo tiene que ver, porque no acepta comentarios, hizo que Filiol se vaya... A mí no, me parece que, es que... Uno de los mejores arqueros de la Argentina No, para uno. mí Carrizo no es uno de los mejores arqueros de la Argentina Es un arquero más Es un arquero Para mí, el, el chico Ibañez que entró en Olimpo por Tombolini Atajó mucho mejor que Carrizo en todo el campeonato Y ahora Carrizo llora, pero Carrizo se va a Francia Pavones se va a Francia Y River queda a la deriva, es la verdad Porque yo también puedo llorar, pero, ¿entendés? La platita, bueno, me voy a Francia. Y sí, tampoco por amor al arte. Se temen hace dos meses no le pagan no Está bien, bien, está bien, o sea, no por amor no. al arte, pero reconoció que tuviste errores. Carrizo nunca reconoce un error. Nunca lo reconoce. Entonces, ahí están las consecuencias, también del, del golpe anímico que sufrieron los jugadores. Román, eh, a mí me parece que el paraguayo Román Fue uno de los jugadores más regulares en River, que digamos tuvo una, una línea y siempre jugó de la misma manera. No me parece un jugador malo, Román, todo lo contrario. Pero la defensa de River es horrible. La desinteligencia que hay. El gol que le anula a Belgrano, ¿viste cómo pasó la plata por el medio? Uh -huh. Eso son desinteligencia de la defensa. No, yo digo diciendo que River no tiene equipo. Más allá de las individuas. A los jugadores de River le pesó la camiseta de River. Les pesó la camiseta de River. Es la verdad. No hay otra otro análisis. Le pesó la camiseta. Puedes jugar lo anímico, de todo lo que vos quieras, lo psicológico. Pero le, a, al club. A los jugadores del club Atlético River Pray le pesó la camiseta. Perdón. Le pesó la camiseta y la historia del club. Porque la 10 que tenía La Mela se la puso El Burrito Ortega, se la puso Aymar, se la puso El Beto Alonso. Y ahora la tiene La Mela. Pequeña diferencia. La 7 que tenía Pavones se la puso Saviola. La 9 que tiene Funes Mori se la puso Crespo. Se la puso Enzo Francescoli. Se la puso Ramón Díaz. La 3 que tenía Arano se la, se la puso Hernán Díaz. ¿Y ahora quién se la va a poner? Entonces, entonces a mí me parece que, que, bueno, que no estuvieron a la altura. Hago la, la excepción de Almeida y Ferrari. Almeida, Ferrari y los pibes, como el Keko Villalba, como a Franchino, como Sirigliano, que nada tienen que ver con este descenso del Club Atlético River Play Porque fueron los que pusieron, los que les tocó ser titulares, el caso de Almeida y Ferrari, bueno, y los pibes que estaban afuera, que los, y los puso JJJ para... JJJJ. JJJ JJJJ. Sí, para, bueno, para zafar. Bueno, Triple J. Jota bueno, de fútbol. Eh... Son las 14 y 15 minutos de este lunes 27 de junio de 2011. Vamos a hacer un pequeño corte y hablamos de los incidentes en el próximo bloque. Bueno. Que, que pasaron, digamos, en el barrio Alberdi en Belgrano, y lo que pasó adentro y afuera del Monumental, los actos vandálicos que, que, bueno, tuvieron lugar el día de ayer, por la tarde, con el descenso del club atlético River Plate, lamentablemente, un grande se va a la B. ¿Qué va a hacer? Esto es así. Rulo, ¿con qué tema vamos? Ojo blindado. Ojo blindado de sumo. Así que en, en el próximo bloque, con más tarde, piaste,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 Radio con todo, con, todo, con, todo, con todo Seguí escuchando La 102.5 Radio con todo Servicio Telam para la radio Se ha dado una bisagra en la provincia de Misiones. Lo dijo el director nacional electoral Alejandro Tulio al analizar los comicios en esa provincia en los que el gobernador Maurice Clos, del Frente Renovador aliado al Kirchnerismo, logró más del 70% de los votos. En primer lugar, la excelente organización que el Tribunal Electoral y el gobierno de la provincia de Misiones dispusieron para los comicios. La seguridad electoral en el cargo de la Gendarmería Nacional. El otro aspecto es la contundencia del pronunciamiento de los... Misioneros. Indudablemente se ha dado una bisaga en la historia de Misiones, provincia muy polarizada y el, el actual equipo gobernante ha hecho una síntesis que más allá de resolver las cuestiones partidarias resuelve los problemas de los misioneros y así es visto por los misioneros. El partido River-Belgrano fue el pico más alto de rating del año para Canal 7. El encuentro de ayer, que significó para el equipo de Núñez el descenso al Nacional B, le dejó a Canal 7 un promedio de 25,8 puntos, según la medidora Ibope. La gran expectativa que generó el partido, que tuvo lugar entre las 15 y las 17 en el Estadio Monumental, significó para la TV Pública el rating más alto en lo que va de 2011. Elecciones porteñas. Las comunidades árabe, armenia y judía realizan un acto para apoyar la candidatura de Filmus. El candidato a jefe de gobierno porteño por el Frente para la Victoria, Daniel Filmus, participará esta tarde del encuentro, donde también estarán representadas las comunidades latinoamericanas, afro y asiáticas que viven en la ciudad de Buenos Aires. Según los organizadores, el objetivo es defender el proyecto nacional, popular y plural que encabeza la presidenta Cristina Fernández de Kirchner con miras a que triunfe también en la ciudad en las próximas elecciones del 10 de julio. Japón. La ciudad de Fukushima mide las secuelas radiactivas en sus habitantes. Las autoridades de esa provincia epicentro de la crisis nuclear desatada tras el fuerte terremoto que sacudió al país meses atrás Comenzaron a realizar hoy los controles para determinar la radiación a la que se vieron expuestos sus casi 2 millones de habitantes. Los chequeos médicos se centran en analizar la cantidad de material radiactivo interno que pueden presentar. El plan prevé en una primera instancia controlar a 2.800 residentes considerados prioritarios por su proximidad a la central nuclear en los primeros días del accidente y luego en realizar los chequeos a gran escala al resto de los habitantes de la provincia. Servicio Telam para la radio. 2.5. Radio con todo. Todo el debate y la realidad política en un solo programa. No bombardeen Buenos Aires. Escúchalo todos los sábados de 10 a 12 del mediodía. Por la 102.5, Radio con Todo. todo.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 Volviendo a tarde, piaste 14 y 23 minutos de este lunes 27 de junio de 2011. Seguimos analizando el tema. Hoy... Hola, hola, ahí está. Seguimos analizando el tema River Plate. Ahora los incidentes. <coughs> Empiezo por la opinión avesada de la señorita Carl Cubilla. Yo por lo que vi, que estuve mirando después del partido, lo que fue pasando, va, ah, que no te dejaron ni terminar el partido, Faltando, faltaban ni un minuto. Segundos. Sí, segundos. 40 segundos creo que era que se empezaron los incidentes y después como la, los bomberos tiraban agua a todos, les, les esos chorros de agua, que la gente que estaba, no estaba haciendo nada, pero les estaba tirando con esa agua encima con el frío que ha sido, yo menos ¿Sí? lo se me imaginaba. <risa> yo ¡Ay, no, de no, mí ¡Qué feo! Gojón. No, aparte descontando que había, bueno, chicos, mujeres, hombres... Ellos y a los mismos hinchas de River que querían decir loco, le decían basta, basta, les pegaban. Los mismos hinchas de River, entre ellos se terminaban agarrando porque había algunos... Sí, que... igual dentro de ese incidente que vos enumerás, creo que fue en la platea lo que decís vos. Ahí había uno de los amigos de José María Aguilar que fue agredido Ay, por eso. ¿Que estaba con la mujer? Sí, ver, ese, ese era... Es amigo de José María Aguilar, que obviamente no está en el país en estos momentos para ver cómo destruyó a una institución. Seguimos, Carol, con vos. No, y eso veía después. Bueno, me pareció mal desde los mismos jugadores hasta la misma policía, ¿no? Que no sabe. No está en. ¿Cómo no usar la palabra? Pero no puede controlar nada. Lo que hace es generar más. Que la gente se ponga peor. Más quilombo. Sí, no controla nada. Amalia. Para mí eso, viste, que vos decías que, bueno, ya los policías, bueno, los bomberos ya aprovechan. Para mí que siempre tienen la oportunidad en la que hay un incidente ya, como que es que ya se aprovechan y le dan al que no tiene nada que ver. O sea, siempre... Es, Porque antes sí. de que termine el partido, era un grupo que estaba haciendo quilombo, pero era mínimo, no era sí. mucho. Bueno, después cuando salieron yo vi que el quilombo se más fuera, pero... Y después, yo, por parte, yo no... no veía por parte, el partido estaba recaliente, pero... Eh, en la que me contaba mi mamá, le daba bronca porque dice: en el momento dice, los de infantería que iban con los caballos le pegaban a la gente que no, no tenía nada que ver. Sí, porque la represión es así, o sea, la ligan todos, lamentablemente. Claro. ¿Cómo es, sabes no, quién no, está haciendo que no hombre? Vos vas caminando y te comes un palazo de la montada porque estás caminando y porque es así. ¿Qué va a hacer? Rulo, ¿qué opinas con respecto a la violencia que.? que hubo este fin de semana que pasó? No, lo que me da tristeza, ¿no? Más allá de, del fútbol y del descenso de River, ¿no? Esto que, te, que sea tanta violencia claro. en el fútbol, da, a mí me da tristeza, la verdad. Porque romper toda una cancha, porque te fuiste a la B, creo que muchos equipos... En el año se van cuatro equipos a la B y no todos hacen eso. Se sí, entiende no la tristeza la cancha, del, claro. del fan, pero no... Creo que no. Es algo que hace... Genera violencia y termina siendo un acto que tendría que ser algo lindo o algo, termina siendo así, algo de tristeza. Es, es terrorífico. Igual acá, con respecto a los saqueos, por ejemplo, que hubo en una verdulería, en un kiosco. Yo vi que es, sí. vándalos, Ahí está. hay una, ahí, esos son vándalos, no son hinchas. No, sí, sí. ¿Por no, siempre? Por ejemplo, viste en los recitales, que siempre hay uno que va, pero va para afanar o va para hacer quilombo. Siempre. Hay... El viernes fui a recitar de los bardeles y, lo y me afanaron la billetera. Oh. Y a tu, ¿Y tu compañero también le robaron. Sí, le afanaron el celular también. ¡Qué boludo! <risa> ¿No se dieron bueno. cuenta? Eh, no, yo la tenía en la riñonera, me abrí en la riñonera y no me di cuenta, ¿viste? Saltando ahí, que te vas a dar cuenta. Y al tuti le sacaron del bolsillo el celular. Jodido. De mi, mi mamá estaba. Dile que así, lo compadezco. No Estamos incomunicados in in de la vida. Claro, pero a <risa> vos, Yo pero no vos te robaron el celular. Te lo robaron. A Tuti se lo bolsiquearon y al Rulo también le bolsiquearon la billetera. Se lo rastrearon. Bueno, sí, volviendo sí. al tema. Um, bueno. Al tema de la violencia en el, en el fútbol. Creo que esto es algo que, que avanza progresivamente. Se ha mermado un poco igualmente la, el, el nivel de violencia que hay con respecto al, al, al fútbol, ¿no? a la, las barras bravas. Eh, o sea, la barra brava está enojada porque también se le acaba el negocio. <coughs> ese es el punto aquí, el punto clave. La barra brava recibe X cantidad de dinero, ahora va a recibir otra mucho menor. Porque River está en la B. esto es un hecho. Vale. Entonces hacen ese tipo de quilombo. Y aparte la impunidad que tienen, por ejemplo, cuando entraron en la cancha de verdad en el barrio Alberdi O sea, si vos entras de esa manera a la cancha es porque si sabés que te llevan preso, salís a la hora. Sí, sí. Esto es una realidad. Sí, es la mafia del fútbol, ¿no? Sí. La barra brava tiene mucho, eh, digamos... Lo... Muchos derechos. Claro, muchos derechos, que capaz el hincha común no, no los tiene. Sí, y aparte River ahora, también en... Inver... Igual, digamos, no fue solamente la barra brava la que hizo quilombo, obvio. No, va a tener que invertir, eh, aparte de, de jugadores de, y de en saldar su deuda, cancha, en arreglar la cancha, el Monumental, porque el Monumental va a ser la sede de la final de la Copa América. Va a ser, ahí se va a jugar la final. Y estamos a... Días de empezar la Copa América, el viernes ya comienza a las 21:45 el partido Argentina Bolivia, el partido inaugural. Espero que no nos comamos ahí, lo único que pido. Pero el estadio del Monumental va a ser la, la es la sede elegida para jugar la final de la Copa América, entonces River va a tener que invertir también en arreglar su cancha. Una cosa terrible, que también los hinchas destruyen su propia... Se fue a la B, listo. Se fue a la B porque jugó mal. Punto. Ya está. Volverán el año que viene, o el siguiente, o el siguiente. No, no se muere nadie. Al otro día hay que ir a trabajar. Y después, bueno, el manejo de los medios con respecto a, a lo que pasó en el... En el Monumental. ¿Tenemos algún titular que, que sea llamativo, Amalia? De acá, de, de la, en la página, especialmente que entré, mira le saca mano al gobierno como que el gobierno defiende la el, ver, de, de, el Desde el gobierno anuncian que River irá por la TV abierta. Eso. Después críticas a la edición de eh, Canal 7 de no mostrar los disturbios después del descenso. Sí, yo claro. justamente y... estaba haciendo zapis, miraba Canal 13 y miraba Canal 7. Y como en Canal se estaba mostrando el quilombo que había. Y en Canal 7 estaban mostrando otra cosa. Sí, ojalá que el fútbol para todos sea también para la B nacional. Ojalá, lo deseo. Por más que el estúpido Toti Pazman haya hecho ese comentario como diciendo ahora el gobierno también se quiere quedar con el, los derechos de, del, del fútbol del ascenso. Sí, Pazman, porque la gente quiere ver a su equipo. Idiota. Y son una gran mayoría, por ejemplo, <risa> hincha de Rebeque. Aparte, que no mejor, poder... aparte mejor, porque uno va a conocer equipo de la B que... que basta de monopolios en el, en el fútbol, por favor. Basta. Que se televisen todos los partidos, pero por, por la televisión abierta, viejo. Yo también tengo derecho a ver a mi, a mi club y si no tengo el dinero para pagar cablevisión... Lo, lo, tengo derecho a verlo por la televisión pública o por cualquier canal de aire, pero tengo derecho a verlo porque soy hincha de ese club y no tengo la oportunidad de ir a la cancha, pero quiero ver el partido y quiero verlo por la televisión pública. Entonces acabemos con el negocio de, de, especialmente de Clarín con el fútbol, porque Clarín tiene los derechos de, de la B nacional y ahora sabes cómo va a aumentar el... Hmm el dinero del grupo Clarín <coughs> Clarín estaba rogando que haya un muerto y rogando que River se vaya a la B porque en un titular puso el gobierno dice que se juega con puertas abiertas responsabilizando al gobierno si llega a haber algún tipo de incidente que termina con la muerte de alguien como hizo Pazman, este periodista idiota que está en América diciendo que hay, que había muerto y que no estaba muerto, estaba grave pero no estaba muerto Este tipo de periodistas que en su vida tocaron una pelota, no saben si es cuadrado o redonda, como dijo Maradona, se llenan la boca hablando de fútbol, hablando de los clubes, hablando de los jugadores, cuando muchas veces los dirigentes que ellos mismos critican, les pagan para que no hablen mal del club. Entonces tendría que callarse bien la boca y opinar de, de fútbol, pero en la, en la teoría, porque en la práctica no, no saben patear una pelota. Reco, vuelvo a repetir lo de Recondo. Recondo se llena la boca hablando de River, pero Recondo no... No, no dice cuando Aguilar le pasaba plata por abajo de la mesa para que no hable mal de la gestión de él. Entonces, ¿qué clase de hinchas sos? El único, el único periodista deportivo transparente en este país, lamentablemente, es el señor Víctor Hugo Morales, que siempre tiene la palabra justa y exacta para definir las cosas. Después eh, Mariano Clos, Toti Pazman, Alejandro Fantino... Eh, y toda todo esa, esa manga de, de periodistas que, que se llenan la boca hablando de, de los clubes ¿no? No, no saben nada ni tienen una mínima noción porque responden a intereses económicos de un sector y hace que, que lleven a criticar cosas que ni siquiera tienen que criticar ¿no? ayer el título, de por ejemplo, del programa de, de Fantino, el show del futbolera ¿Es Pesota el responsable de que River se vaya a la B? Eso también es violencia para mí. Porque vos estás incitando al hincha de River a que si se lo cruza Pesota por la calle, lo que lo no cague a trompada. Sí, sí, coincido. Para mí estuvo muy mal. Y igual dirigió mal, pero creo que dirigió mal para los dos. O sea, no favoreció ni a ninguno ni al otro. Es más, le regaló un penal a River porque no había cobrado uno anterior. Sí, igual, no fue penal, eh. igual fue penal, igual fue penal. Eh, para mí no, no Lo empuja, exagera un poco pero lo empuja Porque si no lo empuja es gol de Caruso sí, Pero esa, esa falta Ocurre en todos lados, lo que pasa es que no había Cobrado un penal, entonces sí, sí, Por eso lo, lo cobró es, es obvio sí Estaba marcado en el destino del club atlético River Play Ir a la B, lamentablemente Este campeonato Va a ser raro, un, un Boca Sin River <risa> Y ya van a tener a Boca unidos. Perdón, pero dio una gana de hacerlo. Sí. No, pero es los hinchas de Boca hay algunos que están contentos, algunos que no querían que River se vaya a la B. Yo creo que igualmente si sería a la inversa. Si Boca estaría en la situación de River, los de River estarían disfrutando. Y Boca no se tiene que descuidar este campeonato porque de promedio está bastante jugado. Tiene que hacer una buena campaña Boca. Igual que Racing, San Lorenzo, Independiente, muchos otros equipos, ¿no? Grandes. Pero Boca sí está bastante jugado. También. Independiente y Boca son los más jugados. A mí también me encantaría ver Independiente la B. Pero bueno, falta para eso. ¿Pasamos a otro tema? Ya hemos hablado del tema de la semana, diría yo. El descenso del club atlético de River Plate. El mes, me parece. Sí, el mes del año. Uh -huh. Del año. Así que siendo las catorce y treinta y cinco escucho atentamente. Que va a quedar para una efeméride del día de mañana. Claro. <risa> Escucha. Claro. <risa> la Y por vez. ejemplo, el día de ayer que River descendió, hace diez años River salía campeón claro, de la de Libertadores. Libertadores. Uh -huh. ¿Qué loco? ¿eh? Te escucho, Valio. El proyecto nacional sumó dos triunfos en Misiones y Tierra del Fuego. Aunque la provincia patagónica irá al balotaje Dentro de una semana al, al cierre de esta edición La primera vuelta se perfilaba Para Roxana Bertone La candidata elegida por Cristina El resultado de emisiones Fue considerado histórico El gobierno Sumó ayer dos nuevas victorias En lo largo del año electoral Y ya suma seis triunfos Provinciales Mauricio Plus eh, se impuso emisiones misiones con más de, del 75% de los votos y en Tierra del Fuego eh, los, las dos candidatas oficialistas, la gobernadora Fabiana Ríos y la diputada Ver, eh, Rosana Bertone, hicieron una buena elección y definirán quién administrará el poder provincial en una segunda vuelta. Los comicios de ayer se sumaron a los de Catamarca, Neuquén. La Rioja y Salta, donde el oficialismo impuso a sus candidatos. Bueno, en el momento solo perdió una elección en Chubut después de un recuento de votos de gobernador. Electo fue Buzzi, el candidato de Mario Das Nieves, las buenas performance de ayer en Misiones y Tierra del Fuego. Además, conforme a las primeras competencias electorales, luego de la confirmación de que Cristina. Fernández buscará en octubre su reelección acompañada en la boleta por Amadou Bueno, las elecciones en Misiones fueron aplastantes para la oposición porque Maurice Clos ganó por el 80% de los votos. Yo cuando veía yo... ayer no de eso no se habló, de las elecciones eh, no sé, se... No sé, quedaron después, a la deriva sí, y... Y hoy cuando miré, yo digo 80% y lo decía hace 5 n y TN. Yo dije, Entonces, sí. Aplastante. Lo votó casi todo Misiones. Sí. lo eh... que no lo habrán votado fueron Puerta y, digamos, toda la, la gente que, que es afín, digamos, de ese pensamiento. Y en Tierra del Fuego también. Sí. Y sí. las dos son eh, afines del de, de gobierno. Una, primero, Fabiana Ríos, que es la gobernadora actual, que es Era de la coalición cívica que, bueno, que bueno ahora está con el gobierno. Y, Marian eh, este closet también viene de la línea del radicalismo. Increíble. Aplastantes elecciones para la oposición. Los aplastaron, como va a pasar para mí en octubre. Sí. Cristina va a ganar. Me arriesgo a decir que hoy Cristina gana por el 60% de los votos. Más de la mitad de la población va a votar a la señora Cristina Fernández de Kirchner. Va a ser una elección histórica. Se ha definido también el vice de Scioli, que va a ir por la, re, la reelección, el señor Gabriel Mariotto. No sé qué tipo de apuesta hay ahí. A mí Scioli no me gusta, no me convence. Scioli es un invento del menemismo partidario de la mano dura y no comulgo con las ideas del señor Daniel Scioli porque por, me parece un incompetente, pero bueno, está con el proyecto nacional y popular y por lo tanto hay, hay que, que aguantarlo. aguantarlo. Así que aguanto a Scioli, no porque quiera, Sino no, porque está no con el proyecto Nacional Popular y no queda otra, así que espero que Mariotto pueda ser el día de mañana el gobernador de, de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Y después con respecto al señor Amado Budú, Alfano, un periodista de TN, estuvo diciendo durante dos semanas que el vicepresidente de Cristina iba a ser Capitanich. Sí, Capitanich, seguramente es el señor Capitanich, por tal y tal motivo. Cristina sorprendió a la, la oposición con, con esta decisión de poner a Vudú como vice. Entonces salieron los buitres siempre a decir que era previsible que Cristina ponga a Vudú como vice. La verdad yo no lo entiendo. Y bueno, un día dicen una cosa, un día dicen es otra. Están como la gorda acá arriba. Y a ustedes, por ejemplo, ¿qué, qué les... ¿Qué les produce que Vudú sea el, el vice que, o la persona que va a acompañar a Cristina Fernández de Kirchner en su reelección? me gusta, a mí no. Me, me parece una persona, dentro de todo, de los que hay, me gusta. También, igual lo que me, a mí me gustaba más como ministro de, de Economía. Yo quería ir a una persona con... no sé. Yo creo que sirve más para eso que para... Pero igual, o sea, también se trata de no tener otro cojo. No, obvio. Rulo, ¿qué sí, te parece a vos, de... Boudou, como, como vicepresidente? Sí, yo coincido <risa> con las chicas. Me parece que es una buena elección. Sí, a, a Boudou se le critica y mucho el su ser... Lealtad, ¿no? La el tener un pensamiento liberal, ¿no? Un economista liberal. Pero nosotros conocemos al liberalismo, o conocemos una parte del liberalismo, mejor dicho. Entonces, bueno, Pero... hay que ver que... A mí, me, a mí me hubiese gustado como vicepresidente a Val Medina, sí, pero me bueno, eh, se eligió a Vudú y por lo tanto hay que apoyarlo, no me disgusta a Vudú tampoco, me hubiese gustado que sea a Val Medina, pero tampoco le tengo bronca a, a Val me parece que, que está bien la elección, es un tipo joven, eh, un profesional, inteligente... ...que ha hecho, por ejemplo, la estatización de la FJP... ...una medida importantísima en el gobierno y kirchnerista. Y remontó, por ejemplo, la crisis del 2008, ¿no? O sea, no claro, se... ...no sé, sintió como en otros lados de la crisis. No, se está tomando de referencia al modelo argentino económico... ...para saltear la crisis, por ejemplo, en Grecia, en Portugal... Porque es tan complicado, entonces toman a Argentina como ejemplo para, para salir de esa crisis. en realidad la del 2001, ¿no? Cómo salió Argentina en la crisis del 2001, cómo supo saltearla. A mí me parece que, que bueno, que Voodoo está bien elegido. Me hubiese gustado que se haga Medina, pero bueno, si es lo que la presidenta quiere, yo apoyo lo que dice la presidenta. El que me dijo hace un montón de tiempo, antes de que se empezara a escuchar a... A Medina y a Capitanich, me acuerdo Juan que decía que iba a ser Voodoo y tuvo razón. Sí, lo Vere, veremos, veremos qué, qué ocurre con, con Amado Voodoo. Me parece que es una persona inteligente que va a saber eh, acompañar a la presidenta. La presidenta, bien claro, lo dijo: necesito una persona a mi lado que no le tenga miedo a las corporaciones. Y el Zócalo de TN puso: necesito una persona a mi lado que no tenga miedo. Le faltó corporaciones. <risa> pero bueno mira y mira acá la, uh, la imposición de Marioto y los límites de la lealtad acá una foto de Cristina cielito en el medio en el medio y después Marioto Mira y no sé Marioto qué qué es lo que es Marioto es el que se encarga digamos de los servicios audiovisuales no, que está sí, con, que está con, con va a ser vicegobernador gobernador gobernador de la provincia de Buenos Aires Son las 14.43 minutos, hemos llegado al final, una hora clavadita de Tarde Piaste. Es lunes, nos queda toda una semana todavía, así que vamos a, a difundir más, más noticias, más información. Hoy hemos encarado más el tema River en profundidad, bueno, hemos hablado de Voodoo, de, de, de Sioli Y bueno, le hemos dado un poco de identidad al enemigo, como es Clarín, con las pavadas que dice constantemente. Pero bueno, seguiremos hablando de más en el programa de mañana. Carol, ¿vas a la facultad hoy? Sí. ¿A qué hora? A las 6. Te voy a entrar un poquito más tarde porque, como aprobé, ya una materia que ir solamente bueno, felicitaciones te llegó a comentario eh. en el Facebook que dije que hay que festejar con empanadas sí, sí. ya ya bueno, haremos las empanadas espero eso fritas genera. al horno fritas, fritas frita. me gusta fritas vos las yo las frío a mí me gusta el olor a aceite me queda en el pelefe. ay ah, Dios <risas> Amalia ¿qué te depara el día de hoy? ir a casa y ver a Martín como todos los días muy bien ¿al señor Rulo qué le depara el destino? Eh, porque no, no, sé. no ha estudiado eh, mal ¿Tiene ahí tiene carita de <risas> preocupación No, no. no, no. Sí, en realidad yo sé lo que le pasa. Pero no lo voy a decir al alma. No, ya lo decidió. No, yo... ah, lo que le voy a decir a la gente es que Rulo, Rulo ya decidió. Rulo está feliz. Está como Riquelme. Como Riquelme ahora. Claro. No ya no llega más una doble vida. Al menos que. No, eso ahí ya, ahí ya te quemó, ¿ves? ¿eh? Ahí ya te quemó. No. Eh, sí, no sé si tu o trabaja es un garrón. Eh, claro. ¿sí? Sí. ¿Cómo te salvaste? Ay, Dios. Igual se hubiese rápido. Yeah. rápido Así estoy todos no los días se, no, se, no se me hubiese ocurrido Bueno, ¿con qué tema nos vamos a ir? Nos vamos a despedir No comprendes Méndez No comprendes Méndez de Molotov Son las 14.45 Clavas. Hemos tenido una hora de tarde piaste Así que nos encontramos mañana A las aproximadamente dos, dos menos cuarto de la tarde para compartir en el espacio de una hora este programa que hemos denominado cariñosamente Tarde Piaste de la mano de la señorita Carol Cubilla, Malia Verón y el señor Rulo Castillo y quien les habla Federico Campos, esto ha sido Tarde Piaste hasta el próximo programa, chau